Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, comentábamos este eh, esta decisión oficial de habilitar la comercialización a la empresa Bioseres de Grobocopatelli y Sigman. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué pensás? ¿Te sorprendió o no? Eh, sí, me sorprendió. Eh, no, nuestra mirada, de digamos, desde que se empezó, a se dio una preaprobación, bueno, se fue una cosa bastante singular, se derivó la decisión a Brasil y todo eso, eh, se fue organizando una, una resistencia en contra de esta aprobación entre organizaciones socioambientales, y eh, representantes de la ciencia crítica eh, y organizaciones de, de consumidores, consumidoras y demás, que se fueron juntando argumentos contra el rechazo, eh, Y además se dio otra característica particular que es que los sectores empresariales de la cadena triera concentrada también rechazaban a este claro. motivos ¿no? ellos por el, por el riesgo de perder eh, destinos comerciales en el exterior mm. de, de sus de sus tri, del trigo y, y sus derivados son otros motivos pero también se oponen eh, por lo que creíamos que esto Eh, no iba a avanzar. Vimos algunas señales de que venía avanzando en estos días, bueno, la aprobación de, de la soja HB4 en China la semana pasada y la aprobación de la importación de productos de trigo de Nueva Zelanda y Australia hace menos días. Bueno, la reunión de Raquel Chan que es la, la descubridora del NHB4 y demás, con el presidente, bueno, la eh, pregunta era Si iba a llegar la aprobación comercial para el momento de siembra de trigo que es desde ahora hasta hasta junio julio dependiendo de las zonas y bueno nos Chico. encontramos con esta con esta noticia todavía y... falta ver eh, sabemos que la empresa tiene disponible y bueno falta ver cuál cuál va a ser su estrategia comercial y también cuál va a ser la decisión de, de productores de trigo para eh, teniendo en cuenta que los resultados productivos del HB4 eh, en los seguimientos que hizo el Estado fueron malos, Ajá. así que bueno, eh, no es no es muy prometedor desde este punto de vista, pero bueno, eh, son preguntas que tenemos para, para adelante. Cuando vos decís que te sorprendió es porque esperabas que, por ejemplo, las disposiciones judiciales que sugerían una suerte de audiencia pública y demás, ¿Se practicaran o por qué te sorprendió? ¿Por el momento? A ver... Sí, eh, por varios motivos. Eh, eh, la verdad que estamos viendo que en un contexto de pandemia, la eh, agenda eh, de, de cuidados y de la salud ha sido dejada de lado en función de la búsqueda de los dólares. Eh, eso eso pas está pasando en varias actividades y entiendo que esto es parte de eso y lo que decís es, es una es un estado se comprometió a audiencias públicas que no organizó eh, sí, también también es un punto eh, que seguramente en la justicia de ahora que, que ya adelantaron algunas organizaciones eh, va a ser uno de los puntos centrales eh, pero bueno En estas cuestiones, tanto con lo sanitario, con una mirada sanitaria como ambiental, lo importante es prevenir, eh, y bueno, se, se está dando un paso eh, en un sentido peligroso, digamos, al, al liberar a, la, a los mercados y a los ambientes del trigo transgénico. Uh -huh. Si bien nosotros venimos tratando el tema desde hace tiempo eh, Volvamos a explicar, volví a hacerlo vos que sos el que sabe ¿Qué es el trigo HB4 y cómo eso llegaría a nuestras mesas? Bien, es un trigo que tiene un gen de girasol que es el HB4 Que supuestamente le toleraría le otorgaría tolerancia a situaciones de sequía Y lo haría producir más Digo supuestamente porque es lo que la empresa dice para vender su producto Eh, pero los datos de la realidad, repito, son eh, todo lo contrario. De hecho hay, hay experiencias ahí en la provincia de La Pampa y en otras provincias trigueras donde la campaña del año pasado los resultados fueron muy, muy por debajo de, de los valores normales. Y después tiene otra característica este transgénico que es la tolerancia a un herbicida que no es el glifosato, es una molécula parecida eh, y se llama glufosinato de amonio. Digo parecida, pero lamentablemente eh, también digo que es un, un tóxico más más peligroso que el glifosato. Eh, y esto también la empresa lo en su publicidad dijo que, que no era para ser usado, que estaba ahí por, por un proceso de, de la producción del transgénico, eh, pero bueno, eh, eso también eh, quedó demostrado ser una, una mentira, en el documento de aprobación de ayer, eh, bueno, que, que es una solicitud de la empresa y que es algo que, que el gobierno ve como positivo, eh, la tolerancia a herbicidas. Que es una tecnología que es donde se ha centrado el esfuerzo de los transgénicos, que venía a prometer que los herbicidas usados iban a disminuir y aumentaron eh, al menos 15 veces. Digo al menos mm -hmm. porque no hay, no, hay, no hay datos oficiales, pero... La tecnología que supuestamente, eh, por transgénesis, iba a hacer disminuir el consumo de, de tóxicos, eh, lo multiplicó por muchas veces. ¿No anduvo eso tampoco, digamos? No, y, y no es simplemente un error, eh, eh, una tecnología fallida, sino que eh, es bien perverso el sistema porque las empresas semilleras que vendían esta solución son las mismas que venden los agrotóxicos Y lo que decimos en estos 25 años, que se fue multiplicando el consumo, fueron multiplicando su facturación, fueron ampliando sus mercados, fueron abriendo nuevas plantas de, de producción. O sea, desde el punto de vista comercial, para ellos fue un éxito, y, y desde el punto de vista ambiental y sanitario, un desastre. Fernando Frank, siempre gracias, y por supuesto que si querés agregar algo más, te, te escuchamos. Sí, me parece que, que hay que ponerlo en un contexto de, de alimentación. Eh, los transgénicos venían siendo para usos eh, a, alimentarios indirectos, porque eran para soja, para maíz, para algodón, que no es alimentario, y la soja y el maíz eran muy, muchas veces para para producción de, de biocombustibles o para alimentación de ganado, pero en este caso el, los trigos son para alimentación humana, eh, Por lo tanto eh, entendemos que eh, que los riesgos que se corren son más grandes y que tendría que tendríamos que poder reflexionar todos y todas eh, eh, sobre esto y conflicto que se nos viene y, y cómo hacemos para, para revertirlo como como sociedad muy bien gracias de vuelta gracias a ustedes